La plata, denuncian a una autoridad de la Comisión Provincial por la Memoria por acoso sexual y laboral. Cristian Prieto, integrante del colectivo de varones antipatriarcales, explica la denuncia contra el secretario ejecutivo Alejandro Mosquera y cómo es la situación actual de la mujer víctima de acoso sexual. Ella denuncia una situación de acoso sexual y laboral que estó desde el año pasado hasta principios de este año, o ella cuando ya no pudo más y cuando lo, bueno, dijo, eh, le pidió a. Alejandro Mosquera, que terminara con esas situaciones que las estaban sintiendo incómoda y no logró que eso terminara, bueno, eh, se toma una licencia y la compañera recurre a la Asamblea de Trabajadores y escribe una carta contando con, bueno, con un de detalle lo que le había pasado con Alejandro Mosquera. La Comisión eh, Provincial por la Memoria, digamos la Comisión Directiva y los integrantes de la Comisión, lo que deciden es empezar a hacer un sumario interno, unas actuaciones administrativas para ver eh, y para comprobar, supuestamente, que se estaba haciendo hacia Alejandro Mosquera. Realizas este proceso administrativo, te llama a un abogado por fuera de la institución, que es Venius Smukler, quien lo bueno, llama a testimoniar tanto a la víctima como al denunciado y a otros testigos y si testigas más, para bueno, ver qué tenían para decir y también para proponer algún tipo de actuaciones a la Comisión Provincial por Memoria. En ese sumario administrativo, lo que dice Smukler es que, Bueno, no se pudo comprobar el acoso sexual y laboral, eh, pero que no se pueden desmentir eh, los dichos ni de la víctima ni del victimario, y que por lo menos hubo una falta de respeto hacia una trabajadora de la CPM y se proponen como tres eh, tipos de, de, de, de actuaciones. Una es una sanción, otra es la separación del cargo del secretario ejecutivo y otra era la exoneración. Lo que, bueno, lo que hace la Comisión Provincial por la Memoria, los integrantes... Eh, como lo llaman o como se autollaman los notables, eh, lo que hicieron es bueno, decir que no hubo acoso sexual y solamente aceptar la renuncia que presentó Alejandro Mosquera de forma voluntaria. Eh, y sin dar, bueno, los por qué presenta esa renuncia eh, Alejandro Mosquera, y bueno, y tampoco asumen que haya habido acoso sexual. Así que bueno, eso es claramente lo que se está repudiando desde muchas organizaciones feministas, de género, organizaciones sociales y de derechos humanos, porque bueno, eh, un, digamos, trabajo que hace la Comisión Provincial por la Memoria, siempre haber creído en el testimonio de las víctimas con todos los trabajos que tienen que ver con los derechos humanos dentro de la Provincia de Buenos Aires y es por lo menos eh, sintomático que acá no se le esté dando entidad a una víctima, a una mujer trabajadora que está diciendo que fue acosada sexual y laboralmente por quien fuera bueno, el eh, exsecretario ejecutivo de la CPM. Además, Cristian Prieto explica y analiza la resolución de la Comisión Provincial por la Memoria en relación a este caso. Realmente aceptar la renuncia, no decir que hubo acoso sexual o digamos, no permitir que la víctima en este caso, esta trabajadora, pueda estar al tanto de cómo se llevaba adelante el proceso es no solamente invisibilizar lo que sucedió, sino también violencia institucional que están haciendo eh, contra la víctima. En el comunicado institucional que la CPM saca la semana pasada diciendo que aceptaba la renuncia, eh, ellos a, eh, como fundamento dicen que, bueno, todos tenemos derecho a una defensa y demostrar eh, eh, que somos inocentes, digamos, pero bueno, este eh, postulado es justamente el que en general no se utiliza en el trabajo de derechos humanos y más cuando se está acusando a un de alguien que está en una posición jerárquica. Eso es lo sorpresivo y también lo sorpresivo y no tan sorpresivo es que, bueno, una vez más nos damos cuenta que también en organismos, eh, en instituciones de derechos humanos, digamos, con mucho trabajo cuanto a garantizar o, o a velar con los derechos humanos dentro de la provincia, la violencia hacia las mujeres no forma parte, parece que, de los derechos humanos en general.